Desde Campiñas llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Junior, columnista de la 36 en Brasil. Bueno, ahora sí está Plinio Arruda Sampaio Junior, que siempre nos acompaña los jueves a esta hora. para informarnos y para analizar lo que sucede en Brasil, un Brasil del que en estos últimos días no se habló tanto de, de Bolsonaro como de un accidente que hubo, de un avión que se estrelló, donde murió un empresario muy importante y toda su familia, que si no entendí mal fue en San Pablo mismo, no en el estado eh, allí. Plinio está por ahí, buen día Plinio. Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Sí, es un avión de un, de un personaje rico del agronegocio, aquí de Piracicaba, cerquita Piracicaba. de donde estoy ahora pasando la cuarentena, que cayó. La caída de aviones es un es una rutina razonablemente eh, frecuente aquí en Brasil de la gente rica, no helicópteros y aviones, porque son... muy voluntaristas, a veces un poco económicos, en la manutención del avión y esto es pasa de, de tiempo en tiempo claro claro, claro, claro y fue un empresario fue un empresario, empresario, sí. es, es. Un empresario eh, parece yo, que bastante importante eh, Angeles, de biocombustibles yo voy a salir y volver porque estoy con la conexión muy mala bueno, bueno dale Bueno, vamos a hacer eso. Va a retomar sí. Plinio la. Exacto. La, lo dejamos salir a Plinio entonces. Para no, yo creo que ya volví. Ya ah, volví. Ah, está, bueno, Una bueno. bueno. Ya. Te, te Ahora sí, ¿no? ya hablamos con. Te preguntaba situación. sobre este accidente. Entonces fue un empresario importante de los biocombustibles, ¿no? El que murió en este accidente. Sí, es un empresario importante del agronegocio, de, de la caña de azúcar. Y también tiene empresas con gas y, y es un hombre rico que, bueno, tuvo esta fatalidad y cayó el avión. Claro, claro. Bueno. Plinio, eh, estábamos eh, viendo, sí, algunas cosas que sí tienen que ver con Bolsonaro, que esta semana ha tenido... Eh, una derrota también él quería impulsar tenía un decreto planteado sobre lo que él entendía que eran noticias falsas y el manejo de redes sociales no sí él, él, él en la el día anterior a su digamos manifestación golpista él, eh, Bolsonaro mandó al Congreso una un decreto ley eh, que impedía que las empresas Eh, retirasen las noticias de fake news, no, incluso sobre la, la pandemia, y esto acabó siendo, siendo siendo devolvido por el presidente del senado y de cualquier manera sería derrotado en el supremo tribunal, no, entonces un poco bueno y Bolsonaro reaccionó de manera muy muy eh, picaresca como siempre, no, porque él dijo bueno esto de, de no poder mentir No, no va a resultar mucho porque siempre miente. ¿Quién nunca mentió para su novia o para su mujer? O sea que vamos a mentir de cualquier manera. ¡Qué fuerte! Eh, pero eh, se suma entonces esto del punto legal, de vista legal, ¿qué significa para lo que él planteaba? No, significa solamente porque Bolsonaro tiene una red muy bien desarrollada de... Eh, de fake news por las internet, Facebook, estas cosas, WhatsApp, ¿no? Y, y también una red de ataques virtuales muy agresiva que intimida a la gente, ¿no? Lo que quiere decir que Bolsonaro tendrá un control por ahí, ¿no? Hay una investigación en el Supremo sobre toda esta red de fake news. Entonces, porque... Un poco la manera de detener de Bolsonaro es contener sus brigadas virtuales. ¿no? Y entonces dentro de esta pelea jurídica con el Supremo, que está su ley que dice, bueno, ahora sí se puede mentir abiertamente. Y esto tuvo que retroceder porque el Senado no aceptó la ley de Bolsonaro. Esto, esto es una cosa que parece un detalle, pero de hecho es muy importante para ustedes ahí en Uruguay. ¿no? que se mantenga una vigilancia muy clara sobre lo que pasa en la Internet. Porque si la Internet se transforma en una deep net, ¿no? en esta donde se, no, hay re, no hay leyes, no hay nada y se puede todo, esto libera la gente de plata para que utilice las redes para lanzar boatos, estigmatizar gente y hacer fake news, Y esto es una de las principales armas que tiene Bolsonaro en su, digamos, disputa política aquí en Brasil. Por otro lado, lo, en, yendo del otro lado a, a Lula, eh, vimos de esta semana que siguen la suspensión de acciones judiciales contra eso o, o cierre de casos de acusaciones contra él. sí. No, no, no, yo, si no estoy engañado, él mm. tenía 17 o 19 procesos, algo por ahí, y todos fueron suspendidos. No quiere decir que eh, fueron suspendidos porque, eh, en realidad, las pruebas habían muchas, había muchos errores procesuales, ¿no? Entonces, esta es la alegación la, la formal para la suspensión. El hecho real es que. Eh, Lula está siendo rehabilitado por la burguesía brasileña porque él es una de las alternativas de presidencia, probablemente la más fuerte, para 2022. Entonces estamos en un proceso como los chinos rehabilitaron Teng Xiaoping, ahora estamos rehabilitando Luis Ignacio Lula da Silva. qué dureza, qué dureza esa situación que se presente así, además el 2022 ya está ahí estamos muy cerquita, ¿no? Sin duda alguna y, y la burguesía en realidad, lo que pasa aquí en Brasil, por, de, por debajo de la superficie es que la burguesía está preparando 2022 entonces prepara la agenda política eh, de, de debate público y, y el contexto dentro del cual se va a dar las elecciones. claro. Y la agenda es muy clara, es una agenda muy reaccionaria, donde es lo, en lo económico no se cambia nada. Ahora, en lo político vamos a ver lo que se puede cambiar. ¿ah? Uh -huh. Y entonces eh, intentan una tercera vía, una tercera alternativa que no sea ni Lula ni Bolsonaro. Hubo un, una manifestación aquí, De la, de la gente de la tercera vía, que son los partidos de derecha, bien de derecha, eh, y no, no llevaron a nadie a las calles, nadie. Fue un, fue un fracaso, pero así redondo. Lo que quiere decir que se vuelve a la polarización Lula-Bolsonaro. Y en esta polarización, Lula se movimenta para decir: Yo soy la tercera vía. Yo soy la segunda y la tercera. Uh -huh. O sea, no, no traten de buscar otro porque esto es difícil y no van a encontrar. Yo hago lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasa, digamos, por, por abajo de la, de la superficie de la política brasileña. Claro. Y con Bolsonaro, Vos decías que son la dere, partidos de la derecha. Son la derecha sin Bolsonaro, pero ¿son distintos a los que promovieron a Bolsonaro o son otros? Mira, en realidad, Ángeles, eh, cuando Bolsonaro gana, gana en una alianza entre lo que yo llamo de derecha del orden y la derecha contra el orden, o sea, la derecha para allá de la democracia, que tiene en Bolsonaro su principal figura. Bueno, de este bloque se rompió, y una parte de la derecha, que es la derecha del orden, la que no quiere el golpe, Pero es anticomunista, reaccionaria. Sí. Bueno, esta intentó un vuelo solo, ¿no? Digamos, pero no le resultó porque la realidad es que no tienen fuerza de calle. Claro. La fuerza de Bolsonaro, para que la gente entienda, empieza cuando esta derecha, esta nueva derecha del orden, llama a la gente a la calle para votar a Dilma. y este esta gente y Bolsonaro entra en este movimiento pero como una figura marginal menor uh -huh. pero la verdad es que este movimiento a la derecha acaba transbordando los límites del orden y Bolsonaro se se convirtió el gran líder de esta de esta movimentación reaccionaria de la derecha brasileña claro y la derecha muy de derecha, pero me, un poquito menos más moderada que Bolsonaro, quedó, digamos, en el aire, sin gente. Y con esto, la idea de la burguesía, que sería tener un Bolsonaro, digamos, más polido, menos golpista, más razonable, esta solución de la derecha queda cada vez más, de la burguesía brasileña, queda cada vez más, digamos, difícil. Plinio, ¿por qué o sea, se, se ha vuelto...? A... Resumiendo para sí, el público, sí. o vamos de derecha dura y bruta con Bolsonaro, o tendrá que ser alguna alternativa un poquito más moderada, ¿eh? con un gran acuerdo enorme que en el momento se articula en torno de Lula. ¿Por qué se volvió a hablar de Michel Temer en estos, en estos días...? Excelente pregunta, Hernán, porque Michel Temer ya estaba muerto hace unos tres años y resucitó. ¿no? Michel Temer es el gran jefe eh, del Centrón, que es el partido que le da base de, de, de, de apoyo parlamentario a Bolsonaro. Es una especie de figura ilustre del Centrón. Entonces, para, digamos, permitir que, dar una solución que no fuera el impeachment de, de, de, de Bolsonaro, entra Temer para hacer un acuerdo, una tregua, digamos así. No es la primera, ya lo estamos acompañando esto varias veces aquí en Radio Centenario, pero es más una tregua que va a durar algún tiempo, pueden ser dos días, pueden ser tres meses, no se sabe, porque el proyecto de Bolsonaro es claro, Y en esto Bolsonaro es muy sincero, el proyecto es dar un, un golpe despótico y poner su familia en el topo de, del gobierno. Es más o menos, digamos, un proyecto de baby Doc. Se recuerdan los más sí. antiguos, van a recordar, baby dog de Haití. Sí. Esto es lo que tiene Bolsonaro en su cabeza. Pasando a otra área de, de lo que es la vida de Brasil, mientras todo esto a nivel político sucede... Eh, a nivel económico siguen las medidas, se sigue aplicando un plan allí. Y te quería preguntar por el lado de las privatizaciones, porque hoy eh, leía una noticia sobre la publicación que hizo la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios de Brasil, que lo que hace es un llamado a subastas de arrendamiento de terminales de terminales especialmente para los combustibles. Esto es en el puerto de Santos. Pero este es un ejemplo, ¿no? El correo que se privatizó. Eh, ¿En qué están las privatizaciones en Brasil? La, del, la de los puertos nos interesa mucho porque acá en la región todo el tema puertos está muy delicado, ¿no? En Argentina, en Uruguay, por lo que vemos también Brasil privatizando. Pero todo el tema privatizaciones eh, sigue activo. Mira, el, el tema privatización está en una especie de impasse aquí en, en Brasil. ¿Por qué? Porque es una política clara de la derecha y es una política, digamos, explícita de Guedes, que es el ministro de la Economía y es el que manda en realidad sí. en la economía. El problema es que el gobierno Bolsonaro no logró articular proyectos de privatizaciones mínimamente razonables, porque como es un gobierno que es muy, digamos, asaltado por los negocios, por las negociatas, eh, los proyectos que tiene de, de privatización son tan predatorios que aún la derecha resiste. El otro día yo vi una campeona, una economista que es una campeona de la privatización, Que dio una declaración que es: de esta manera es mejor no privatizar, Ajá. dejar para más adelante y hacerlo de manera que que la cosa funcione. Que le rinda Porque más. Porque Brasil tiene muchas industrias todavía estatales, principalmente, ¿no? Correo, sector eléctrico, petrobras, el sistema bancario. Y es un país muy grande, muy complejo. Las estatales tienen una función estructurante importante. Sí. Entonces, si se hace de cualquier manera, no se combina negocio con un mínimo de servicio. ¿no? Queda solamente el negocio, que es lo que hace Bolsonaro. Entonces, por cuestiones, digamos, políticas, las privatizaciones aquí no avanzan en el ritmo que le gustaría a la burguesía brasileña. Espera al futuro. Pero sin duda alguna, Ángeles, continúa siendo una pauta prioritaria de la agenda de la burguesía Hubo uh, estaba leyendo en ese sentido no sé si esto fue previo al 7 de septiembre o se ha seguido dando, como un cruce de cartas, de notas de, de agrupamientos de la burguesía por un lado la Federación de Bancos, cuestionando aspectos de, de Bolsonaro alguna otra eh, federación o gremial empresarial estadual que salió a apoyarlo Eh, hubo un intercambio en ese sentido público, ¿no, Plinio? Sí, hubo un poquito cuando cuando Bolsonaro anunció su golpe, mm. que en realidad no fue más una demostración de fuerza, que si resultara muy fuerte, él caminaba para el golpe. Empezaron manifestaciones de la burguesía brasileña que fueron de manera muy mayo, ma, mayoritaria diciendo no, ¿Golpe? No. Usted no tiene licencia para hacer un golpe. En esto hubo una u otra que manifestaron a favor de Bolsonaro, pero yo diría que el 95% del PIB brasileño le dijo, no señor, no es el momento y no se va a hacer esto. Y no se hizo. Bolso Bolsonaro a veces tiene dificultad de entender que él no es el jefe. Él es... El servicial del jefe. Entonces, sí, sí, sí, estas rebeliones servizal. a Service, veces sí, sí. Eh, pasa pero la burguesía brasileña deja bien claro quién manda. Por ejemplo, la, la poderosa Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, ¿cómo se pronunció en ese intercambio? Fiesp. Sí. Fiesp. Sí. La Fiesp lanzó una nota contra y la Febra Bank, que es la Federación de los Bancos sí. hizo una nota en contra Banco do Brasil y Caixa Económica que son do, dos bancos gigantes aquí sí. y que hacen parte del FEBRABAN, dijeron no, nosotros no aceptamos y los banqueros dijeron no nos importa, la vamos a hacer de cualquier manera <risa> o sea, esto es un recado público de la burguesía para decir no, golpe no queremos, ahora no con este señor de esta manera claro, claro, bueno Bueno. ¿Hay algo más de este panorama de estos últimos días que quieras este, mencionar en el final, Plinio? No, yo creo que nada más es esto. Estamos en la resaca del, del intento de golpe, que les resultó mal, va a tener que recular y, bueno, la novela aquí continúa. Muy bien. La resaca del intento de golpe está Exacto. muy bien definido. Exacto. Muy bien. Plinio, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, como siempre. Siempre un gusto empezar el jueves con una buena conversa con Radio Centenario. Fuerte abrazo a ustedes, todos los hermanos uruguayos. Igualmente. Abrazo y a la gente, a los compañeros del Contrapoder, un abrazo también. Gracias Hernán.